Columna degenerada a cargo de Verón MacLennan, como todos los jueves. Buenos días, Verón. Buenos días, Cintia. ¿Cómo estás? Estamos bien. Yo quería abrazarte en este espacio de radio、eh, porque sé que venís、eh, atravesando una situación de violencia y de mucha tristeza por parte de quien asesinó a tu, a tu perra.、Eh, okay. Y eso me parece que, que nada, que merece tener más estado público del que ya tuvo. Muchas gracias. Sí, este, sí、eh, la verdad que muy, muy dolida y bueno,、eh, encontrando un panorama desde lo judicial y demás que tiene en, en mucho desamparo los derechos de los, de los animales, ¿no? Que、uh -huh. bueno, son cosas, son、uh -huh. cosas.、Uh -huh. Marcelo Afonso es la persona. Marcelo Afonso es la que sí, sí. persona que mató a Lola con su camioneta. Este, y que la metió dentro de una bolsa de basura y la dejó tirada ahí en, en una propiedad que tiene enfrente de mi casa y gracias a los vecinos y vecinas que me, que me avisaron, este, porque este, nada, que estaba ahí adentro, le pude dar un, un entierro、eh, como correspondía, digamos, con, la, con, con mi familia y, y, y con toda la... La c a l i d e z posible para despedir a un ser que estuvo conmigo durante 16 años, que lo, encontré en una, que lo encontré en una bolsa de basura, el 6 de junio del año 2006, día de mi cumpleaños, y, y que terminó en una bolsa de basura. Es decir, este mundo la puso siempre como si fuera un residuo,、uh -huh. pero para mí, bueno, fue mi c o m p a ñ e r o durante 16 años. Y no es la única situación en este barrio que me afecta solamente a mí.、Eh, ya son cuatro los perritos、eh, asesinados de la misma manera, con la camioneta, en estos 100 metros, en Fassini, entre Normal y Bonet. Es decir, hay una conducta este, de matar a los perros con su camioneta que, por ejemplo, ayer estacionó en la vereda de la. De mi casa, en la puerta de mi domicilio, este, mientras estuvo ahí riéndose y, y todo eso. Uh -huh, uh -huh. Con lo cual, sí, la verdad que estoy muy afectada emocionalmente. Sí, y sí. no hay mucha protección para estas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Gracias por el abrazo y por la oportunidad de decir algo al respecto. Gracias, c i n t Te abrazamos.、Eh, lunes 21 de noviembre al domingo 18 de diciembre. Vamos a tener la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en Qatar 2022. Va a ser la vigésima segunda edición de la Copa Mundial de Fútbol Masculino organizado por la FIFA. Hoy escuchaba este, todo el adelanto que vamos teniendo por estos lares con、eh, las mujeres que van teniendo cada vez más protagonismo en el fútbol femenino y en lo cual Radio c a r m e s está trabajando de una manera... hermosísima, con mucho compromiso, con difusión, siguiendo los torneos y recogiendo testimonios de, de mujeres que, que vienen este, pateando la pelota que, y, y las situaciones de discriminación también homodiante que hay en ese、uh -huh, sentido, ¿no? uh -huh. este, vinculado el fútbol femenino al lesbianismo, por lo cual muchas mujeres Este, que, que amaron ese deporte, lo pudieron jugar durante un tiempo mientras fueron niñas, hasta que comenzó a quedar mal, ¿no? mal visto, y entonces por ahí buscan algún otro deporte o alguna otra cosa para hacer este, que, que sea socialmente mejor visibilizado, hasta que después tal vez este, se vuelven a encontrar un poco más empoderadas y en este transcurrir de estos tiempos con, con mayor este, contexto amigable y pueden volver a la pelota. Eh, los relatos y las situaciones son, son muy diversos, pero siempre tienen que ver este, con el homo-odio y, y el deporte, en este caso, que a eso me quiero referir.、Eh, porque Qatar va a ser muy complicado en ese sentido. Qatar es una península que sobresale en el Golfo Pérsico, es un estado soberano árabe al oeste de Asia, y bueno, que tiene esta pequeña península de Qatar. En el este de la península arábiga. n o Y sabemos que hay ahí una marcada intolerancia a la homosexualidad, totalmente condenatoria, discriminatoria, odiante, incluso de quienes ven al mundial como una oportunidad para combatir a la homosexualidad. El sistema judicial c a t a r í se basa en la sharia, por lo tanto castiga、eh, a la homosexualidad, incluso con la cárcel. Las condenas pueden ser de hasta cinco años de cárcel. Además de la otra condena, que es la más terrible, que es la condena social y que le da respaldo a todo tipo de maltratos, de aberraciones y demás. ¿no? La yari o la ley islámica es el código en el que está detallado la conducta. Incluye normas、eh, relacionadas al culto, a los criterios de moral, a las formas de vida. Es decir, te dice lo que está permitido y lo que está prohibido. ¿Qué es lo que se considera bien y qué es lo que se considera mal? Hay quienes marcan una diferencia con la Biblia para las personas cristianas porque dicen que la Yaría no es solamente un código religioso, sino que codifica específicamente la conducta de las personas y rige todos los aspectos de su vida, mucho más allá que la Biblia, y que tiene, por supuesto, un impacto concreto en la legislación jurídica, estatal y demás. Bueno, probablemente, por supuesto, que sea diferente, pero la religión cristiana, o mejor dicho, la religión católica, apostólica y romana, también tiene un peso muy importante en nuestro Estado. Hay símbolos muy fuertes que permanecen intocables, en el sentido literal de la palabra, intocable, ¿no? Y bueno, este, qué sé yo, los juzgados están llenos de, de crucifijos, a veces no sabes si estás en un tribunal o en la Santa Inquisición. Pero bueno,、mm. volviendo a Catar, La Sharia ha sido instituida como ley en algunos estados, que son los estados islámicos, los tribunales de justicia son los tribunales islámicos, y esa amalgama peligrosa entre lo religioso y lo estatal, en algunos países, como decía recién, un poco más solapada, en otros fuertemente explícita, en todos los casos siempre hay una sociedad que O es víctima o avala, que apoya, que coincide con esa mirada, o que si no está de acuerdo puede hacer alguna que otra cosa, pero bueno, se pone n muy en riesgo. Así que el Mundial va a ser una experiencia relevante para la comunidad LGBT y para sus opositores. Es un terreno muy hostil para el colectivo, donde tienen todas las de perder, pero va a ser un terreno de lucha, ¿no? Un terreno de lucha. no solamente desde lo deportivo, sino también desde lo cultural, porque a pesar de que ya se han jugado mundiales en países no amigables, probablemente este va a ser el mundial más homodiante de la historia, ¿no? Y lo vienen trabajando de antemano.、Uh, hay un comentarista deportivo que se llama Mohamed Aboutrika, que es uno de los más este, populares, los más destacados comentaristas deportivos. Que directamente ha convocado, esto fue un hecho que ocurrió a finales de noviembre del año pasado, por eso digo que hace rato que vienen、eh, instando a esto, convocó a los jugadores a boicotear una campaña que se llama Rainbow Glazes, que, es, que quiere decir este, cordones arcoíris, a boicotear esa campaña de la Premier League que apoya los derechos de la comunidad LGBT. Y es simplemente que se ponen los jugadores. Cordones en sus zapatillas que tienen todos los colores de la bandera del arco iris. este Y en ese canal de televisión, que además es un canal que transmite los juegos de la Premier League en el Medio Oriente y en el norte de África, es decir, nos lo dijo en cualquier lugar, que la, homo, la, la homosexualidad no es compatible con el Islam y que los musulmanes tienen un papel que desempeñar en la eliminación de la homosexualidad, que es una ideología peligrosa que se está volviendo desagradable. Es decir, Ahí, digamos, hay todo un laburo, no solamente、eh, de, de no aceptación, sino aprovechemos este momento para、eh, combatir ¿no? esta cuestión.、Eh, y lo más reciente que ha aparecido en varios medios y demás es el pedido de Abdulaziz Abdullah,、eh, que pide que no ondee la bandera LGBT. Y el argumento de él, según él es para protegerlos, lo cual es tremendo, ¿no? Bueno, ¿quién es este tipo? Es el mayor general de la policía, Abdulaziz Abdullah Al-Ansari. Por ahora no dice si,、eh, si, se, si las personas que ondeen la bandera LGBT en el Mundial de Qatar van a enfrentar o no cargos, si se pueden ir presos o qué puede pasar, pero sí dice que les advierte que no lo hagan por su seguridad. Lo cual es más terrible, como diciendo, no, no hagan eso porque no sé, este, los van a matar a, a, a palo, no sé qué es lo que va a pasar.、Eh, frases en algunos medios de este mayor general de la policía, por favor, no hay necesidad de levantar esas banderas en ese momento. Otra frase es, estas personas obtuvieron su boleto y vienen aquí para ver el juego, no para demostrar algo que está en su mente. Miren el juego, eso es bueno, pero realmente no entren o no insulten a toda la sociedad. Es decir, la bandera LGBT es un insulto a la sociedad. Bueno, la argumentación de este tipo es que b、bueno, u es n o e imposible cambiar las leyes y sobre todo una religión durante los 28 días que va a durar el Mundial de Fútbol. Me parece que es importante contextualizar. Eh, todos los avances que vamos teniendo en nosotros acá,、eh, pero recordar, digamos, también en el contexto a nivel mundial en el que nos encontramos con respecto a las libertades de las personas para poder manifestar su género, su orientación sexual, su expresión de género.、Eh, el panorama es muy diverso, es muy distinto. De acuerdo a las regiones que vamos habitando. ¿no? Y los estados son, son responsables de brindar、eh, los contextos que van construyendo más derechos, como nos ocurre acá, que vamos teniendo legislación, que nos da un marco legal para posicionarnos de otra manera ante la sociedad, donde las militancias tenemos la posibilidad. de Salir a las calles, de decir lo que pensamos, de reclamar y demás, sabiendo que todavía estamos lejísimos de una igualdad de derechos, por supuesto, pero en otros lugares se mata, se asesina, se, este, se mete preso, y, bueno, y pasan todas estas cosas. Y siempre es bueno tener presente el contexto a nivel mundial de nuestra lucha por los derechos l g b t y q n b porque a veces. Cuando empiezan a pasar cosas buenas en nuestro pequeño lugarcito, nos creemos que ya está todo bien. Esto es una prueba concreta de que no está todo bien ni acá y mucho menos en algunos otros lugares como en Qatar. Así que vamos a ver qué es lo que, de qué manera se, se vive este mundial por allí. Estaremos atentos y esperemos que no, que no hayan muertos, ¿no? que no hayan situaciones horribles en ese sentido. Represión, que no haya represión, que no haya más. Que no haya represión, sí, sí. Gracias,、no、gracias, Vero, por esta columna. Nos、gracias. encontramos el jueves que viene. Dale, un abrazo, g r a Un abrazo. c h a u c h a u